Estamos ahora en Radio Alama en Internet. Y vamos a comentar las noticias de alama.com. Eso es. Hoy nos centramos eh, en los nombramientos de párrocos. Sí, los que ha anunciado hace poco el Arzobispado de Granada para nuestra comarca, la de Alama. Exacto. Y bueno, son bastantes cambios, ¿eh? Afectarán a varias parroquias ya a partir de septiembre. Pues sí. A ver, el arzobispado ha hecho, creo, 46 designaciones en toda la provincia. Así es. Un número importante. Y aquí, en nuestra zona, lo más, digamos, llamativo es ese nuevo equipo pastoral. El que se ocupará de Alama, Santa Cruz del Comercio, también Jatar. Correcto. Se trata de un equipo que llaman Insolidum. Ah, sí. Son tres sacerdotes. Misioneros servidores de la palabra. Los MSP. MSP, vale. ¿Y los nombres? Pues mira. Son José de Jesús Martínez Villagrán, que será el moderador, Eduardo Flores Estrada y Antonio Ramiro González Toledo. Entendido. O sea, un equipo de tres con un coordinador. Eso es. Y ellos sustituyen a Víctor Manuel Valero Mesa, que es quien ha estado aquí hasta ahora. Y ojo, porque no solo van a llevar a Lama, Santa Cruz y Jatar. No, no. También asumen Zafarraya, Ventas de Zafarraya y El Almendral. ¿Seis parroquias en total? Seis parroquias, sí. Allí, en la zona de Zafarraya, reemplazan a Santiago Jerez García. Manteniendo ese modelo, el Insolidum también allí. Exacto. Explícanos un poco eso de Insolidum para que se entienda bien. ¿Qué quiere decir? Pues, eh, Básicamente significa que los tres sacerdotes comparten la responsabilidad. O sea, no es que uno se encargue de una cosa y otro de otra. Ah, vale. La responsabilidad pastoral de todas esas parroquias es conjunta de los tres. El moderador, Martínez Villagrán, bueno, coordina el trabajo y es el representante, digamos, oficial, pero la responsabilidad es compartida. Entendido. Una responsabilidad solidaria, ¿no? Justo eso. Es una forma de asegurar la atención pastoral cuando hay, eh, bueno, menos sacerdotes o territorios muy amplios. Y hay más cambios, ¿verdad? Mencionabas antes otros sitios. Sí, sí. En Casín y El Turro también hay novedades. ¿Quién va para allí? Pues el nuevo párroco será Jorge Alberto Talavera Cruz. Él sustituye a Marius Kubayek. Y hemos mencionado las siglas MSP, los misioneros servidores de la palabra. ¿Sabemos algo más de ellos? ¿De dónde vienen? Pues sí, mira, es una congregación que se fundó en México eh, en 1982. Ah, en México. Y su carisma principal es la evangelización, la predicación de la palabra, sobre todo en zonas rurales o de misión, donde quizá hace más falta. Interesante. Y su presencia aquí, ¿qué nos dice? Bueno, para cubrir la falta de sacerdotes locales. Es algo que pasa en muchas zonas rurales de España, la verdad. Ya, la falta de vocaciones locales. Exacto. Y se recurre a sacerdotes de congregaciones misioneras o de otros países. Es una forma de asegurar que la gente de los pueblos siga teniendo atención religiosa. Entiendo. Una solución práctica, vamos. Sí, y que además puede aportar, bueno, otras perspectivas, ¿no? Un enfoque quizá diferente. Claro. ¿Y qué sabemos de don Víctor Valero Mesa, el párroco que estaba aquí en Alhama? ¿A dónde va ahora? Pues a don Víctor lo han nombrado nuevo párroco en Monachil. Ah, el Monachil. Sí, concretamente en dos parroquias de allí la encarnación y San José del barrio Vega de Monachil. Bueno, pues desde aquí les deseamos mucha suerte a todos, ¿no? Tanto a los que llegan a nuestra comarca como a los que se van a otras parroquias. Por supuesto, que les vaya muy bien en sus nuevos destinos. Y bueno, habrá que estar atentos, ¿no? A ver cómo se desarrollan todos estos cambios a partir de septiembre. Sí, veremos cómo se adaptan las comunidades y los nuevos párrocos. Será interesante seguirlo. Y hasta aquí nuestro comentario de ahora. Volvemos en la próxima noticia aquí, en Radio Alama en Internet. Ha sido una producción bajo la